Una semana más, un jueves más Para compartir contigo todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria A través de las redes sociales A través de Facebook y a través de Twitter Edición de jueves 28 de noviembre del 2019 Última edición de este mes de noviembre 60 minutos, una hora por delante para escuchar, entre otros, a Segismundo Toxicomano, a Galea o, por ejemplo, el nuevo trabajo discográfico de Entol Sarmiento. Programa que lo puedes escuchar a través de facebook.com.br y a través de twitter.com.br y a través de buscar música FM. Aparte, te damos a conocer las noticias más destacadas la agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales. Todo ello en Facebook y en Twitter. Y también estamos en Instagram. Búscanos en Euskal Música y ahí podrás ver las fotos con los grupos y solistas que pasan por aquí por Euskal Música a presentar sus trabajos discográficos. Desde el mes de octubre seguimos con problemas para emitir música a través de y Radio, a través del 100.8FM como os hemos ido contando en anteriores ediciones problemas de emisor, problemas de antena y problemas de cableado Así que, un jueves más, estamos en Facebook estamos en Twitter Antes de ir con la música de Ntols Admiendo, entre otros Vamos con dos eh, noticias importantes, la primera de ellas, el Uruña Rock 2020 que se va a celebrar en el Navarra Arena, pero con tres días, el jueves 19, el viernes 20 y el sábado 21 de marzo. Y ya están las primeras confirmaciones, las primeras bandas que serán... Caseo, Sudagar, coma, última fecha en Euskal Herria. Lenda Caris Muertos, Los Chicos del Maíz, Segismundo Tóxico Mano, Ira de Baboon Show, The Lizards, Mirenque Nativa y Afonic. Esas son las primeras confirmaciones, las primeras bandas confirmadas para el Iruña Rock 2020. Y también tenemos otro festival esta vez en Durango, el sábado 29 de febrero, el clásico Berro Gay Minute Rock. Con las bandas Roten, Amairu, Depotes, Mafalda, Mokers, Tribat, Arcada Social, Kaleco, Urdangak, Tremendas, Gauria, Chimeletak, Sky, Ketan, Sociedad Alcohólica y Grand Valley. Esto en el escenario grande, en la carpa chiqui, digamoslo así, estará en el punto Club del Ardi Rockers. Alaya Amudo, Nicotina y The Little Martin Selector. Todo esto en la edición del Berro Game Minuto Rock del 29 de febrero en Durango. Dicho esto, vamos a comenzar la edición de este jueves 28 de noviembre del 2019 en Facebook y en Twitter y lo vamos a hacer con la formación en Toll Sarmiento, ya que acaban de presentar lo que es el quinto disco de estudio Aukera Berriac, moderno, serio, exigente, convincente, demostrando un salto cualitativo respecto a trabajos anteriores, la canción del single Aukera Berriac Eh, pues nos invita a perfilar nuevas formas de vida Y adentrarse en nuevos caminos Nosotros vamos a dejar de lado ese sencillo Ya que lo puedes disfrutar en Facebook y en Twitter Lo que vamos a hacer es abrir el álbum Y escuchar otros temas del disco Como por ejemplo, Best Bane e Itchura Dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico Quinto trabajo de estudio para en todo Sarmiento Música Bat susurla batero aurbaten oiua vive ira den arteko talkatik berriro sortu den mundua eskurik askun lore bat harri bat mezu bat kaso eta beste bati pasan amaierarik esuen musu baten arnasa beste deini. Esperantza bat miak abegiso, eta zu euritan kor Eta etxura batu haugordere zala eguzkiak hartzen Bituen hortzi mugak berriro bat izateko gaudu ze bat dator Sekretu bat daukazu berriro indar bat dator gure bila dator Besarkatuko handa oso beste behibitxasoa hey, Estaban sonando dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico para ETS para entorzar bien todos los temas, Best Bane e Ichura dentro del álbum Aukera Berriak. ya ahora nos vamos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 Eh, frente al bar, Vicaroa. Y desde entonces ya está a la venta esa cerveza disco, la Camul Bear. Ellos son los burlaveses, Camul, y de su álbum te extraemos los temas Ignorancia y Mundo Moderno. Koko.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 Por una idea hay que desempatar como sea haciendo cabra lo que deseas una vida igual con os sieteas un amo! Aunque en el fondo lo mío la monocromía Nunca diré ni esta boca es mía Hasta no juntarme con mi familia Entonces sí, aquí estoy seguro Para disparar y no lo digo Tu color oscuro no me complace Porque no te marchas a, a otra parte de es este estado que nos permite pasar, pasar porque en la frontera, no ponen vados Llegaisa aquí, solo queréis robar O quitarnos a todos el trabajo 15 horas de pie por 4 cuartos Menudo joio que tiene ese cuarto En lugar de culpar al empresario Camuflo mi odio como salario ¡Colombo! Caña y Fuerza, la que nos trae esta formación, Kamul, con esa, bueno, digamos así, edición especial, ¿no?, de este nuevo trabajo discográfico, la edición Cerveza CD Kamul Berra, ahí estaban los temas, Ignorancia y Mundo Moderno. Dejamos atrás a Indor Sarmiento, dejamos atrás a Sejismundo Tóxico Mano, dejamos atrás a Camul y nos vamos ahora con Galea, que es el nuevo proyecto de Hebo de Alreno Renardo, con su primer disco que ha visto la luz y que lleva por nombre Asiac en Panspermia, su single adelanto. Colaboran en las voces Gorka Bizar... de Aurich, Aidivoch y Torro de Black Sarna y Counter. Ahora nos presenta el disco completo en la que lleva trabajando un par de años, juntar diferentes estilos de metal con sintetizadores, ritmos más densos, añadirles temáticas estify y hacerlo en euskera, es una aventura que ya llevaba tiempo maquinando galea y se ha convertido en realidad con este álbum titulado asiak del, te extraemos los temas o tordua y asque. eu música también en las redes sociales ¡Síquenos en Facebook y Twitter! Facebook, facebook.com barra euskalmusica berriozari ratia Twitter, twitter.com barra euskalmusica FM Euskal música en las redes sociales ¡Suscríbete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 ¡Alaza Sancho! ¡Abarca uno Rochapea! Sigues en esta edición de jueves 28 de noviembre de Euskal Música en Facebook y en Twitter. Cada jueves a partir de las 20 horas subimos el enlace para que lo disfrutes a esa hora... ...o para que lo disfrutes el día que más te guste a la hora que más te convenga. Ahora nos vamos con una banda que editó disco el pasado 26 de abril. Publicaron el nuevo álbum grabado en directo el 9 de agosto...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 Verano del 2018 en el Festival Leyendas del Rock y de él te extraemos tiempos oscuros y niebla de guerra. Los tiempos oscuros nunca han ido. El franquismo es el que gobierna NOS SALIMOS DE LA PUNTA OSCURIDAAD! ¡No! Ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en ese álbum en directo de Sociedad Alcohólica, álbum grabado en verano del 2018 dentro del festival En Leyenda Rock, el álbum en bruto. Ahí estaban sonando los temas Tiempos Oscuros y Niebla de Guerra. Y no nos vamos a ir hasta el recuerdo más concretamente, si no mal recuerdo, hasta 1992. Nos vamos a ir con el álbum de e. h sucarra y de él te vamos a extraer los temas Wassen y Tripitisha. Música konpetent konpetent dios kara literala konpetent konpetent dios kara literala konpetent konpetent dios kara literala konpetent konpetent dios kara literala sonando los temas de ese álbum de H. Sucarra de 1992, los temas Wassen y Triptísi, dos eh, temas de lo dicho de ese álbum de E.A. Chesucarra recordando aquí en Euskal Música su primer trabajo de 1992 y con ellos ponemos el punto y final a la edición de este jueves 28 de noviembre del 2019, ahí estaban sonando, Ento, Sarmiento, Segismundo, Toxicómano, Camul, Galea, Sociedad Alcohólica y eh sucarra Euskal Música vuelve el próximo jueves, será 5 de diciembre del 2019 ya sabes, a las 20 horas, 8 de la tarde, subiremos el enlace para A que tú disfrutes de una nueva edición del programa Euskal Música. Hasta entonces, saludos, agur. Disco zarra <música> ariman, gira eta vira Zure español de iñen gatibu desirar galdu da zure perla iten dintira Gau izarsu hoeta nora zaude begira hitzaliko duguora haingozz argia hitzaliko dugu orain goz